Anomalía es aquel que no encaja, aquel que no encaja, o que no quiere encajar, o que no quiere encajar de alguna manera, ¿no? Clinamen Que haga ruido al entrar, por supuesto, acaba de llegar Nati Género a las corridas y el abrazo sea para Don Diego Stulubark, que anda ya de viaje al Chaco, donde se presenta esta vuelta, Vida de Perro, el libro de conversaciones junto a Horacio Verbisky, así que le mandamos un fuerte abrazo en esta gira nacional que está pegando Diego con este libro. Nuestro invitado de hoy para este clinamen es Eduardo Blanco, editor de la revista Barcelona, que ha cumplido 15 años. Lo festeja con una edición de oro y también lo festejó con un ciclo de entrevistas a cuatro comunicadores, cuatro periodistas. Beatriz Arlo, Daniel Adad, Horacio Verbisky y también estuvo Pagni en esa mesa pública Para poder escuchar esta conversación con la revista Barcelona Eduardo, muchas gracias por estar acá Un placer poder festejar en la tribu los 15 años de Barcelona Bueno, muchas gracias por la invitación Venimos como siempre con los puños llenos de verdades Y sin ninguna media luna, aunque sea para festejar Así que nuevamente decepcionamos Bueno, nosotros teníamos que ser los que poníamos la media luna la torta arriba de la mesa Y no lo hicimos tampoco, tampoco Si te regalamos bueno, un libro de la tribu eso es, cierto, eso es cierto, está buenísimo Verdad tampoco tenemos para ofrecer Así que ni media luna ni verdad Bueno, yo les reparto. Pues. <risa> Edu, repasando estos 15 años de Barcelona, me parece que está bueno también inscribir el momento de nacimiento de Barcelona, porque uh -huh. algo me dice que muy pronto vamos a tener que vivir algún momento creativo post-estallido. ¿no? Bueno, nosotros justamente en estos momentos estamos recordando en las redes sociales eh, el segundo semestre de 2001, no, en el día a día vamos poniendo las tapas de Clarín de, de ese semestre eh, y bueno, uno no dice que es exactamente lo mismo pero hay muchas cosas que, que se están repitiendo y bueno esperemos que se repita el nacimiento de Barcelona también de alguna manera Barcelona surgió Eh, allá por eh, el dualdismo, por 2002, este nos juntábamos a ver qué onda, qué podíamos hacer. Estábamos gran parte de los compañeros que hicimos Barcelona eh, sin trabajo o con muy poco laburo. Algunos soñaban con irse a Europa y salvarse justamente en Barcelona y de ahí surgió el nombre de la revista. Y surge a partir de que nos juntábamos a ver qué hacíamos y llevábamos los diarios. Y empezábamos a leer los diarios y nos cagábamos de risa fundamentalmente por la forma en la que estaban escritos y por los este, las entrelíneas que tenían eh, la forma de manejar la información entonces dijimos ¿Y por qué no hacemos una revista con esto ¿No? y ahí salió ahí salió la idea y bueno anduvo recorriendo unos meses este hasta que conseguimos un, un financiamiento de, de un, del tío de ingrid weck que es la actual directora de la revista y ya en, en el momento lo era este, y, y con eso sacamos el primer número Uh -huh. también pienso que 2002 fue el año de la reforma de diseño de clarín no fue cuando empezaron uh -huh. a ser más amistosos a poner el mail de los periodistas este extraña a, a color por ejemplo fue un salto importante también después de un descrédito enorme en ese momento trataron de probar una personalidad como más cercana a la gente ¿no? sí sí sí sí hicieron todo ese rediseño con, una, con un equipo de que español y este y le habían puesto color y bueno habían hecho este un intento por reflotar el diario Este, que a nosotros nos vino bárbaro para este encontrarle un perfil también a la revista porque en definitiva de alguna manera lo que es, es un homenaje a clarín barcelona no este un homenaje si se quiere paródico, pero homenaje al fin claro de hecho el eslogan de, de Barcelona es una solución europea para el problema de los argentinos parafraseando la el eslogan de, de clarín claro y mmm... También es, es llamativo el hecho de que clarín con los años se fue barcelonizando un poco no como que es cada vez más grotesco y más hiperbólico respecto al lenguaje que ellos mismos habían creado en ese sentido a ustedes también se les cambia un poco el, el, el como la búsqueda de Barcelona cuando clarín se vuelve más parecido a la Barcelona de lo que como de, de lo que ustedes habían vivido en un principio y a veces me preguntaba o te quería preguntar por qué pensás que Clarín se puede dar el lujo de parecerse cada vez más a Barcelona. ¿Qué cambió en, en la situación de los medios para que Clarín pueda hacer tener ese grado de, de, de esperpajo? Uh -huh. Bueno, ahí ahí realmente para nosotros es una preocupación, ¿no? que se ve notoriamente en Clarín, pero también en la Nación. Eh, en diarios del periodismo convencional cada vez hay más elementos de, que podrían resultar hasta paródicos. ¿no? Me parece que tiene que ver con una forma de transmitir la información que ya no usa tanto el eufemismo. Eh, me parece que descarnadamente muestran este, lo que son eh, a partir de, creo que tuvo que ver en algún punto este esta disputa que hubo en los últimos años este acerca de, de, del papel de clarín en la sociedad eh, y está eh, puesta de, de, de un debate acerca de hasta dónde este el periodismo en eh, ...debe manejarse y con qué criterios debe manejarse el periodismo... este ...teniendo en cuenta las operaciones y todo el manejo informativo que, que tienen... ...creo que lo hacen de una forma tan desembosada que hasta resulta ridículo en un punto... ¿no? ...y ahí, ahí entran en competencia con Barcelona. ¿Pensaron a Barcelona como acción política o es más un trabajo entre amigos? Mismos? Se empezó como un trabajo de amigos, como un, este, nos divierte muchísimo hacer esto y eh, nos gusta la posibilidad de decir cosas a partir de la parodia del sarcasmo de la ironía de todas las herramientas que uno tiene este y que sobre todo en el momento en que salió barcelona eran eh, herramientas que te permitían decir muchas cosas que no se podían decir de otra manera que, que resultaban más complicadas de decir eh, hoy eso sobre todo a partir de la irrupción de las redes sociales ha variado se ha cambiado bastante este y Barcelona está más reflexiva no, busca por ahí decir las cosas con un, un peso más este con más contundencia con este con más contenido si querés menos explosiva pero este pero buscándole una vuelta a, a eso y lo hicimos de una manera natural no, no es que nos pusimos a pensar che mira está pasando esto en las redes sociales eh, hay un montón de, de, de, de formas de, de, de, de presentar la información este similares a la de Barcelona, tenemos que buscar por otro lado, salió, salió fue saliendo, este y ahí quedó la Barcelona que está actualmente en la calle ¿no? Desafío profesional también por otro lado para ustedes más de la gráfica, de la cultura de escribir y todo pensar ahora en miles de soportes ya sea con pequeños videos, con memes y con todo eso me parece que es un desafío de lo profesional insertarse en eso para seguir teniendo alcance Sí, pero lo, lo pensamos siempre Barcelona siempre decimos que es una construcción colectiva y una de las primeras decisiones que nosotros tomamos fue no firmar las notas uh -huh. no este o sea Barcelona la hacen todos, la hacemos todos Eh, y, y no importa quién firma cada cosa lo importante es el resultado de eso y como y nos seguimos manejando de la misma manera o sea no nos parece que sería inútil tratar de competir con las redes sociales, con, con los nuevos soportes. este Lo que mejor nos sale es este, lo que nos surge naturalmente a partir de, de cómo interpretamos la, la información que aparece y, y ese es el camino que seguimos recorriendo, más allá de que, por supuesto, con el tiempo, además, tenemos que tener en cuenta que todos nosotros tenemos 15 años más y la forma de ver las cosas también ha, ha cambiado respecto de esto que decías de los medios tradicionales de mostrarse cada vez más descarnadamente como son mostrar la trama de poderes en la que están de la que son parte. Eh, veníamos pensando con los Dios acerca de la, de la función de la ironía en Barcelona, Eh, el año pasado entrevistamos a Bifo Y él nos decía que la función de la ironía Es la de poder eh, señalar lo absurdo De una construcción de sentido Señalar cuando todo está codificado Es decir, cuando no hay, quizás en otro momento Cuando el periodismo se presentaba como imparcial O como el, lo, los que te muestran la realidad Los que te dicen la verdad uh -huh. Quizás ahí se podía señal, se señalar lo oculto Pero uh -huh. cuando está todo dicho Y es todo tan transparente Eh, la, la ironía por ahí cobra un, un rol más protagonista, que es esto de decir, che, esto es ridículo. Lo mm. que está, o sea, lo que están mostrando es absurdo, tiene un, un interior absurdo. Ni siquiera es mostrar ot otra cosa que sea absurda, ¿no? Es como esto que me... Está, es la forma de narrar el lenguaje que usan, la forma de, de, de, de ser tan eh, obscenos con el, con sus vínculos con el poder, es algo que no, no lo podemos naturalizar porque tiene un, un fondo absurdo y ese quizás sea la función de la ironía ustedes cómo piensan esa, como esa estrategia irónica de, de Barcelona Sí no la pensamos mucho pero en realidad este, obviamente que, que, que sabemos que hay detrás de esto la ironía para nosotros y el eh, y cualquiera de las herramientas herramientas cercanas a la ironía el sarcasmo la parodia la sátira eh, son elementos que sirven para generar una ruptura un sacar de contexto y que descoloque esa es la intención central que tiene eh, y, y nos resulta muy interesante ver cómo cómo impacta ese, ese intento que, que nosotros hacemos todo el tiempo de este de alguna manera para decirlo en términos muy este, muy simples eh, nosotros trabajamos sobre los discursos públicos y en esos discursos públicos encontramos ...que cuando uno dice lo que supone que eh, el, el actor principal, el, el, quien, quien va a dar el discurso, este, piensa realmente... ...es lo que nosotros decimos, es decir, es como el otro yo del doctor Merengue, una vieja historieta uh -huh. que, que existía en la revista ricotipo ...que el tipo se mostraba muy ceremonioso, este adulador y demás pero aparecía su otro yo diciendo barbaridades. Bueno, esa barbaridad es la que nosotros ponemos en un primer plano con el intento de descolocar y de romper y de llamar un poco a la reflexión sobre los temas. ¿no? Ahora, cuando alguien quiebre ese código hay un juicio, ¿no? Cuando Cecilia Pando deja de entender eso es directamente al banquillo. Sí, sí, cuando lo deja de entender yo creo que lo entiende perfectamente, solo que este, le conviene no entenderlo. Este, eh, con el caso de Cecilia Pando eh, surgió una demanda a partir de una contratapa que de un hicimos una, una etapa de ficción de una supuesta revista sm solo militar que también responde a las, a las siglas de sadomasoquismo en el momento en que ella se encadenó a, al edificio de, de la jefatura de militar ahí en, en este por, que queda ahí, ahí cerca de la casa rosada no este y nosotros trabajamos con, con los elementos que había alguien que se encadena alguien que este, está reivindicando la tortura este y todo lo que está alrededor y que tiene visos claramente sadomasoquistas este, y, y nuestra defensa siempre ha sido la misma a lo largo de todo el, el juicio que ahora está en la, eh, a, a disposición de la Corte Suprema estamos esperando un fallo ahí Eh, eh nosotros eh, lo que sobre lo que ironizamos y sobre la que satirizamos no es sobre la persona de Pando en particular, sino sobre su discurso público justamente, uh -huh. ¿no? Este, esa es nuestra defensa y creo que es lo que es lo que es. También hay algo que es como el límite de lo moral, que es todo el día me parece que hay una lectura de la de Barcelona que que está como la, la lectura de Repudio a Barcelona para hacer humor con ciertos temas está muy vinculada a una moral súper hipócrita donde una mujer que defiende a los genocidas puede indignarse o hacerles un juicio porque ustedes la asocian con el sadomasoquismo, como si uh -huh. uno, como si fueran cosas como Vos estás defendiendo a los genocidas ¿sí? yo tengo un problema judicial porque te asocia con una práctica sexual digamos, son cosas de, Total... nivel de totalmente distinto Sí sí bueno sucede todo el tiempo eso este nosotrostro hemos tenido este no no, no hemos tenido tantas eh, presentaciones judiciales pero sí pedidos de aclaración y demás que, que eran result resultado en absurdo justamente porque bueno obviamente que la, la hipocresía está presente todo el tiempo me recuerdo una etapa en la que hablábamos de las mogólicas que se hacían embarazar este para aprovechar una ley laxa y hubo este una presentación en la UNAD y por el uso de la palabra mogólica y nos este y curiosamente todavía existe una asociación que se llama asociación de mobólicos argentinos de que éste trabaja sobre la problemática de eh, gente con este, con este discapacidades y demás este síndrome de down bueno este o sea existía incluso en, en esos organismos que nosotros nos estaban denunciando la palabra mobólica o sea, es, sí, es absurdo la relación entre el lenguaje y el tema que ustedes estaban abordando que queda en un segundo plano ¿no? totalmente que es, es palabra Exacto. Exacto Eduardo eh, ¿Se sienten parte de algo en particular De movimientos en particular Digo de lo que se puede considerar El periodismo alternativo O ¿O les gusta más como somos Barcelona, somos este grupo, y no nos inscribimos tanto en una red de, de acciones y articulaciones? Para nosotros, es eh, lo que siempre intentamos, porque todos somos periodistas, salvo los que se encargan de la diagramación, que son diseñadores en general, este, nosotros somos periodistas y nos reivindicamos como periodistas. Nosotros no participamos, eh, esa fue una decisión que tomamos desde el comienzo de Barcelona, no participamos en mesas de humor. Porque nosotros consideramos que lo que hacemos nosotros es periodismo. Periodismo desde otro lado. Eh, pero no deja de ser eso. Eh, quien lee Barcelona y quien interpreta lo que in intenta decir Barcelona, generalmente gente informada, ya previamente con lectura de diarios y demás, y a partir de eso nosotros podemos trabajar. Y es un trabajo periodístico el que hacemos, este más allá de que te puedas cagar de risa con algunas cosas o te indignes con otras. Qué sé. ¿Encuentran límites a veces entre ustedes como, che, no, esto se va a la mierda? nosotros confiamos muchísimo en, en, en nosotros mismos digamos este sabemos que hay cosas que no vamos a decir porque no nos surgen eh, no, no vamos a hacer un, un o, o, en general creemos que no vamos a hacer un chiste discriminatorio porque no nos sale no, no es no es nuestra nuestro costado nosotros este en ese sentido confiamos muchísimo de todas maneras es cierto que sobre todo cuando trabajamos la contratapa y la tapa que es lo más visible de la revista y eh, siempre estamos eh, nos decimos a nosotros mismos bueno qué queremos decir con esto y si lo estamos y está, si estamos logrando decir lo que queremos decir uh -huh. en eso sí nos preocupamos pero este por lo demás en general este confiamos en que eh, nuestros propios límites existen y, y lo que vamos a publicar está bien. Muchas veces nos preguntan también en espacios como La Tribu, cómo hacen para continuar incluso por las condiciones materiales. Me parece que no es menor para gente que piensa cómo armar sus propios proyectos en estas épocas de emprendedurismo, entre mil comillas sí. también, o que realmente hay que inventarse el mango muchas veces y pensar proyectos paralelos al laburo porque no alcanza y demás... Y como, nada, no, no digo un tabú, pero siempre me parece que es mejor que empecemos a especificar básicamente cómo hacen estos proyectos para sostenerse. Creo que Barcelona uh -huh. es uno de esos que dan ganas de saber ante el aumento del precio del papel cómo hacen y demás. Sí, ¿no? sí, sí, bueno, eh, realmente si, si tuviera que aconsejar algo es, si quieren hacer algo, háganlo. Ahora, ¿cómo se hace eso? este Nosotros partimos de la nada, partimos, este, como les decía... No teníamos un mango este nos prestaron guita para sacar el número uno tuvimos suerte porque el número uno se vendió muy bien gracias a la difusión en radios y demás pudimos sacar un número dos ese número dos lo vio adolfo Castelo, y nos llevó a la revista que estaba sacando en ese momento que era eh, TXT, ahí estuvimos un año saliendo como suplemento de TXT, y eso nos permitió tener un público que después cuando salimos volvimos a la independencia digamos este ya teníamos este algún elemento Pero el mantenernos después es complicadísimo. De todas maneras, a nosotros nos sirvió mucho el prestigio de la revista. ¿no? La revista eh, ocupó un espacio que nos permitió a nosotros tener trabajos. Nunca vivimos de la revista uh -huh. y actualmente mucho menos que, que los años anteriores. Pero todos hemos conseguido, de alguna manera, este busque, eh, distintos trabajos, distintos este, lugares, espacios este donde podemos hacer periodismo a partir del conocimiento de que nosotros eh, participábamos del staff de Barcelona. ¿no? Nos sirvió por eso. Entonces, hoy la estamos sacando porque este, realmente nos sigue resultando divertido hacerla este no por la cuestión económica porque económicamente eh, cualquier eh, analista de negocios diría bar Barcelona es inviable eh, no se consiguen avisos este es muy difícil eh, esto fue parte de la historia de Barcelona también el contenido de Barcelona genera que los eh, anunciantes medio que le escapen a, uh -huh. a una revista que tiene que tiene esas esas miradas, y con ¿no? Con el canje con la tribu se llenan de hito. Además. Con el canje con la tribu, <risa> con lo que mejor nos ha ido. <risa> y pero también han, sabido, han como construido una una masa de que de, como sus lectores tienen una cierta fidelidad con ustedes, me da la sensación. Va, te cuento, lo, lo, lo, en realidad estaba pensando en mi viejo que vive en un pueblo en Chubut y cuando viaja a la a Comodoro Rivadavia uh -huh. que es la ciudad más cerca va a un kiosco que sabe tiene a Barcelona a comprarla, ¿me entendés? Como que te viajas 150 kilómetros, va y compra y como, hay hay una como constancia a los lectores, además eso de que en todo el país se vende la revista uh -huh. que la clase también muy Como que le da otra corporalidad por ahí, porque tienen lectores en todos lados. Sí, a nosotros nos encantó hacer, eh, por 2008, entre 2008 y 2010 aproximadamente, hicimos una gira nacional, digamos, con las contratapas de la revista, este y ahí nos encontrábamos con, con gente que estaba totalmente loca, este con gente que nos decía, ¡Oh, ustedes en el número 111, en la <risa> página 18! <risa> no, <bueno>. Dijeron... <risa> nosotros... No teníamos la menor idea de esa cosa que sucede también con este lo he escuchado muchas veces de actores de series famosas que el, el tipo le dice, "Ah, el capítulo tal, bueno, con Barcelona pasa ahí como un club, este, y está buenísimo eso. A nosotros nos encanta que, que pase eso, este, que haya gente que que la disfruta." Eh, y también nos gusta la gente que, que que nos discute cosas no eso nos, nos parece muy interesante también eh, y ya sí, y este y está buenísimo bueno ese código con el correo de lectores no que se mm. da en un tono muy lindo porque siempre está como el palo medio del pegarle al que quiero este y Barcelona no se queda atrás y responde por lo general con un tono bastante inquietante a sus propios fans, ¿no? Totalmente, y nosotros además, este hacemos hacemos esto mmm, eh no por, por el negocio, digo, lo, lo, lo que estoy contando. Es un grupo de amigos que se reunió, que sacó, que se, tuvo un relativo éxito y, le, y eso permitió llegar a estos 15 años. Y yo lo, lo charlábamos este, hace hace un año, más o menos, cuando empezamos a hablar de estos 15 años. La sensación que tenemos en general los que hacemos Barcelona hoy es que es muy difícil... ...que logremos superar a Barcelona nosotros... Este, ...que en lo individual nosotros podamos superar a Barcelona... ...porque es tan fuerte y, y lo que hemos conseguido... este ...nos gusta tanto... ...que realmente va a ser eh, difícil... ...pero bueno, está buenísimo haberlo hecho en todo caso... ¿no? <risa> ...y tener esto... Edu, ¿un gol en estos 15 años el que a vos más te haya gustado? Así decir, esta etapa, este titular... ...este fue el que me queda en el recuerdo... ...el que tengo en un cuadrito en casa y hubo unos, algunos que, que están buenas este eh, el, el, el primer gol para mí fue sacarla eh, porque ver ese número uno en la calle era como algo este, irreal eh, porque una cosa es pasar de, de las charlas en las casas de, de los amigos a, a, a verla en el kiosco no eso eso fue un, una primera cuestión eh, después el momento en que empezó a crecer eh, y Y sobre todo... Eh, y a generar mucha irrita, eh, irritación en, en algunos grupos ¿no? Esa, eh, y eso fueron varias tapas qué sé yo este, la, la etapa una, hay una etapa de cuando se estaba muriendo Juan PabloI este que coincidió con este un caso de, de una chica que, que estaba este, agonizando estado en Estados Unidos en el, en el estado vegetativo y estaban eh, la polémica si había que desconectarla o no de, de los aparatos que la mantenían con vida y e hicimos un, un romance entre Juan <risa> y esa fue la primera revista que se agotó este, y después otra que hizo mucho ruido a nivel internacional fue este en aquel momento el primer ministro israelí era Ehud Olmert y estaba con Alice Rice como secretaria de Estado norteamericano entonces pusimos algo así como un, eh, el mundo en manos de un negro y una judía y fue eh, nos destrozaron de todos lados <risa> no, la, la etapa discriminatoria y todo eso este y vaya bueno, después una, una cantidad más pegó mucho el número posterior a la muerte de Néstor Kirchner que fue este eh, néstor not dead como hace un rockstar con claro, con la imagen con una imagen similar a la de jim morrison este y esa pegó muchísimo también se agotó ese número este eh, y bueno y después tuvimos tuvimos hay una etapa muy reflexiva que creo que fue un, un corte en 2012 cuando eh, sucede el accidente en 11 de, de, del tren este que el título de etapa era eh, «A la desgracia hay, eh, hay que ayudarla», Por esto de que, en aquel momento, las primeras excusas que posteriores al accidente fueron que, bueno, que fue una desgracia, que fue lamentable, que sé yo, y y ahí yo creo que, que hicimos un corte... Un cambio de tono. Totalmente, totalmente, y nos permitimos empezar a hacer tapas más reflexivas. Uh -huh. ¿No? ¿Ni una menos les cambió algo o los culos siguen ahí vigentes? Los culos siguen ahí a la expectativa, están tratando... Eh, cambió, evidentemente, ha, ha cambiado... este También nos pasa que eh, los culos tuvieron como los ñomos y como este, los zombies tuvieron su momento de auge y este y también nos va cansando y vamos buscando otras cosas, ¿no? Igual los culos siempre están ahí, este siempre los tenemos presente y eh, y por ahí no aparecen tanto en tapa, pero adentro siguen resistiendo. Feliz cumple Barcelona, feliz cumple para vos y para todo el staff, ahí mandar abrazo para toda la gente tan querida. Muchísimas gracias. Eduardo Blanco Revista Barcelona 15 años sacando la revista, edición de oro que pueden encontrar y también pueden ver en YouTube si se perdieron el ciclo de entrevistas en vivo con Beatriz Arlo Daniel Dado, Horacio Verbisky y Pagni. Nos vemos la semana que viene, Nati. Nos vemos. Cleanamen lo puedes encontrar en ciudadclinamen.blogspot.com y también en lobosuelto.com